Señales del fin del mundo Antes se decía que cuando antes se empieza a fumar, antes se empieza a dejar de fumar Pero las cosas no están tan claras Cuando antes se empieza a fumar, peor Javier Ceballano, muy buenas Muy buenas, hola, estás? hola Mucho humo hay aquí, ¿eh? Mucho humo Pues es malo, ¿no? ¿Tú crees? Sí, no, hombre. Bueno, se, fumar siempre es malo pero cuanto antes se empieza a fumar? Hombre, según los presidentes que tuvo que tiene tabacalera, debe ser buenísimo Pero Bruno ha visto la luz ya y ahora se ha quitado ah, el, No hay cosa, pero cuando es fumador para los fumadores Bueno, Yo no, vamos a, a ver a fumar, ¿eh? Hay un estudio en el, el, el Hospital del Mar de Barcelona han realizado, han elaborado un estudio que se ha publicado en la revista Preventive Medicine liderado por Roberto Lozua y Jaume Marrugat, en el que durante Durante 7 años han estado siguiendo la salud de casi 4.500 personas entre 25 y 79 años, ¿no? Eh, casi al en el 50%, al 50 de estas 4.500 personas eran fumadores y exfumadores, es decir, que habían ya dejado de fumar. Bueno, se han analizado durante eh, ese periodo, esos siete años, en esas 4.500 personas, si eh, el desarrollo, se si habían desarrollado una enfermedad cardiovascular o muerto por este motivo u otro. Y en estos siete años, eh, de esas 4.500 personas, 361 personas fallecieron y 210 presentaron una enfermedad cardiovascular, pues como puede ser infarto de miocardio, argina de pecho o un ictus cerebral. Bueno, el, las conclusiones de, de este estudio son muy claras. La horquilla es muy amplia, entre 25 y 79 años, y ellos han establecido pues, que por cada año de precocidad en el inicio del consumo de tabaco, se aumenta el riesgo de mortalidad en un 4%. Es decir, que si una persona adulta empezó a fumar a los 12 años, tiene un 4% más de posibilidades de fallecer en los próximos siete años de la edad adulta que una persona que empezara a fumar a los trece años, uh -huh. uno de trece ese tiene un cuatro por ciento más que el que empezó a a los, no, a los 14 o años, sea, ah, más, más viejo, o sea, ah, más, más viejo. mayor. Claro, cuanto antes empiezas, el riesgo va acumulándose un 4% anual. Ah, vale. Es, es mar, como que, es que se acumula que, el sí. mal y, y, el que, el que Cuanto empieza, antes empieza claro, peor. El que empieza a fumar a los 12 tiene un 4% más de posibilidades de ese riesgo cardiovascular que el que empezó a fumar a los 13 y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que eh, el, el estudio es un poco para advertir a los, a los jóvenes, sobre todo en España, que se ha disparado el consumo. Eh, si en Europa la media de edad de empezar es el 16,6 años, en España es 14,6. Es decir, un 9% de la población entre 14 y 18 años fuma en España, lo cual sigue siendo muchísimo. Y los, los riesgos pues son muchísimos, es decir, desde eh, eh, nefropatías, eh, isquemias intestinales, enfermedad coronaria, ictus, eh, bueno, eh, problemas psiquiátricos, asma, cáncer, eh, eh, problemas pulmonares, eh, pulmar. Javier, para, para que cobra muchas gracias. <risa> Venga, mañana más.